WebTags, una actividad con una meta preestablecida que tenga un propósito claro, implica la realización de una tarea utilizando recursos de la web, con un objetivo comunicativo reflexivo y enfocado al significado. El formato de una webcast puede ser variado, aunque siempre hay algún elemento introductor del tema y de los objetivos y un proceso estructurado de realización de una de la misma. Ejemplos de tareas listar, ordenar, distribuir, comparar, extraer, describir imágenes o situaciones, componer textos o diálogos, compartir experiencias, resolver problemas.